Merendero, la abuela Clau, y aquí queremos charlar con Maribel respecto a alguna campaña que han lanzado en los últimos días que tiene que ver con la colonia de vacaciones, que tiene que ver con niñas del barrio, pero queremos que Maribel nos cuente respecto a esto. Maribel, buen día. Buen día.、Eh, bueno, nosotros、eh, la semana pasada empezamos con colonia de verano,、eh, empezamos a llevar a los chicos de lunes a viernes、eh, todas las mañanas. Eh, bueno, empezamos con una campaña para ver si podíamos recolectar、eh, gorritas, chocitos, toallones,、eh, botellitas de agua、eh, y también alimentos、eh, para poder proveerles, porque ellos llegan y siempre les hacemos un, una comidita o un almuerzo. Alto.、Eh, así que nos hace falta mucho lo que es verduras,、eh, carne, huevo, porque l o que, que nos empezó a proveer durante. Bueno, mejor dicho, dos veces en municipio.、Eh, ahora no trabajan, así que bueno, esta otra vez fui y me dijeron、eso. Así que estamos tratando de buscar、eh, por otra parte para que no quedemos ahí, ¿viste? Así que necesitamos verduras,、eh, como dije, huevos,、eh, pollo, lo que, lo que puedan. No, no, también empezamos ahora con igual poder transferir algo, igual lo mismo.、Eh, si、nos agradece mucho.、Eh, nos ayuda todo. Así que está buenísimo poder contar con la gente. Hasta ahora,、eh, por ahora, hemos recibido solo dos donaciones、eh, con, con dos eh, compañeros. Eh, que se, bueno, mediante comparte,、eh, por compartir y eso,、pues、hemos recibido dos donaciones. Pero bueno, no, no hemos recibido mucha, mucha ayuda. Hay un CBU y hay un,、eh, bueno, un lugar específico también donde traer las donaciones. Sí, l o p u e d e entrar acá al merendero, que se, o sea, es mejor porque no tenemos en qué ir a veces, se nos complica mucho, no tenemos movilidad. Así que sería mejor、eh, si se podrían a c e r c a r acá. O si no, bueno, buscamos la manera de poder acercarnos nosotros.、Eh, y tenemos el CBU que mi compañera、eh, que se encarga d e p a y b a de donaciones y eso、eh, lo publicó ahí.、Eh, y sí, yo me encargo de manejar el CBU y todo eso. Así que ahí está todo ahí. Eh, así que agradecemos mucho que si pudiesen venir hasta acá, porque se nos r e complica para ir l o Importante, digamos, porque、eh, hay, hay distintas、eh, peticiones, pero lo más importante son, lo, son los alimentos para las niñas que van a la, a la colonia. Sí, los alimentos, y por ahí vemos mucho esto de que por ahí no tienen gorritas,、eh, una botellita de agua,、eh, o toallones, a veces se saltan e la colonia porque no tienen toallones, así que estaría bueno nosotros. Tratamos de c o n s e g u i r de donde sea, pero tratamos de conseguirlo. Así que le damos gracias muchísimo a ti. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo se van a la colonia? Ahora se montaron 17, sí.、Eh, por lo cual también se nos está complicando un montón, porque el, el transporte pasa por los bomberos, por la casa l 7, por ahí, pero los días de lluvia, como por ejemplo hoy, que l l u v e un poquito y se hace espantoso,、eh, no se puede.、Ir. Ahora sí lo llevamos porque en la mañana no llovió, pero ahora ir a buscarlos, vamos a traer a los chicos con una bota, literal. Pero estamos viendo de que se nos sea más cerca e l transporte porque es muy lejos y tardamos con los chicos. Ponele que 20 minutos llevamos acá. Ir a buscarlos, todo, eso también se cansa, ¿viste? Si se levantan ya temprano y están de vacaciones, Pero bueno. Se ha llevado con la municipalidad para que e x i s t a las p o i b i l i d a d de que el cole pase. Sí, sí, hemos hablado. Eh, bueno, la me, con la que me esté comunicando, me dijo que va a hacer el c u a r t o de hacer la g e s t i ó n a ver si puede. Pero bueno, la vecina ya estaba destinada a, a la Casa 7, al Camo, al Nido y así. Pero bueno, va a ir viendo ahí qué hacer, me dijo. A i v e l entonces, para recordarle a la gente, a aquellos que quieran donar, que busquen en las redes de, del merendero y así encontrarán todo el link. La... e r Sí, pueden buscar ahí en las redes,、eh, o si no, escribirme a, a mi celular, p o u e no a m b i mi compañía de r é d i t o Voy a pasarles l a mi compañera que se encarga mayormente de esto.、Eh, porque, porque por ahí se confunden y no se guían bien con la dirección de acá, ¿viste? Bueno, el número de compañera que se llama Belén es 2920-504249. El mío, por las dudas, 2920-2467-66. Cualquiera de esos números o al PEIB. Muchísimas gracias a ustedes. La palabra de Maribel, entonces, una de las、eh, representantes aquí en el Merendero, la abuela Clau. Bueno,